Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmaria Alonso Saludos, pasa un minuto de las 9 de la mañana tenemos 11,3 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 22 de marzo Dejamos atrás el invierno, hemos entrado este pasado fin de semana con lluvia y frío, en la primavera, pero con la buena noticia de que la incidencia de la pandemia en Elche se ha situado en niveles muy bajos. Estamos en 34 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. El presidente del Consejo, Chimo Puig, destacó ayer domingo que el 94% de los municipios valencianos registra un nivel de riesgo mínimo por coronavirus. Las restricciones funcionan y, según Puig, este es el camino, el de la prudencia máxima y el esfuerzo de todos nosotros, el que nos ha situado entre las regiones con una incidencia más baja de Europa. Y el alcalde confía en que esta misma semana se retome la vacunación de la comunidad educativa en el pabellón Esperanza Lag que quedó suspendida, ya saben ustedes, el pasado jueves, a la espera de obtener, como finalmente se ha conseguido, el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento para seguir suministrando la vacuna AstraZeneca, al considerar que es segura. Escuchamos al alcalde. Como se sabe, en este momento la vacuna de AstraZeneca tiene luz verde tanto de la Agencia Europea del Medicamento como del Comité de Farmacovigilancia que además han instado a los países miembros de la Unión Europea a continuar con el programa de vacunación previsto dado que la vacuna es segura y eficaz y no supone ningún riesgo grave para las personas a las que se le administra. Por lo tanto, dado que la consellería ya trabaja en reprogramar la vacunación del personal docente, vamos a, co a colaborar, el Ayuntamiento ultima todos los detalles para la organización de la campaña de vacunación del profesorado que se va a desarrollar a lo largo de los próximos días en el pabellón polideportivo Esperanza Laj. Y hoy en nuestro programa La Glorita tendremos a las 10 de la mañana, por ser lunes, esa tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González, donde analizaremos los dos últimos partidos del Elche, una derrota ante el Sevilla y el empate ante el Getafe, un punto decisivo. ...para la permanencia en Primera División... ...también hablaremos sobre las nueve y media... ...con el concejal de Turismo, Carles Molina... ...de la Semana Santa... ...recuerden que este domingo ya es el de Ramos... ...y desde Visit el ...no se ha querido perder la oportunidad de celebrarlo... ...aunque sea de forma virtual... ...y con campañas de promoción... ...y sobre las diez y media entrevistaremos... ...al director de la patronal de los componentes... ...para el calzado, Álvaro Sánchez... ...con el fin de comprobar... ...cómo están los ánimos en el sector tras conocer la pasada semana que el Gobierno Central ha dejado fuera del reparto de las ayudas europeas a la industria zapatera. Y antes, a las 9 y cuarto, celebraremos el Día Internacional del Agua con la puesta en marcha del trasvase Tajo Segura. Lo celebraremos después de estar más de medio año cerrado por esas reparaciones en uno de sus embalses principales. Lo haremos con uno de los portavoces de los regantes, Ángel Urbina. Y hoy se nos acumulan los días internacionales porque este fin de semana ha sido el Día Internacional, el Día Mundial de la Poesía que tendrá este viernes en nuestro Rincón Cultural su espacio. Pero les ofrecemos un avance este lunes con la obra de nuestra poetisa, cantautora y actriz más universal, la ilicitana y querida Ana María Drá, quien emo emociona siempre con su palabra y su voz. Fuiste tú quien llegaste por mi puerta secreta, con tu aire distinto a violetas silvestres,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 Lo que digan siempre sí, todos los pétalos de abril, todas las margaritas. No te vayas ja, dat ze zeggen, La vida gira sin ja, dat ze zeggen, ja, La noche.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 Ella es Ana María Drac, la artista magnífica que tenemos en el Che y otro de los cantautores que han hecho del verso su música es Serrat, el mayor trovador de nuestros poetas universales. sé todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar... ...bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse... ...nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, Se cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, Cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso Pues con motivo del Día Internacional de la Poesía que fue ayer domingo hemos escuchado a Ana María Drac y ahora a Antonio Machado y ahora con la entrada de la primavera seguimos con Serrat que al igual que Vivaldi ha sabido poner la mejor banda sonora para esta estación del año que a tantos poetas y artistas ha inspirado en sus creaciones. <música> Die agradat staat alsper, Achtel matig en een vastieper, Tussen ons bladeren, ei barriwa. Beni as julan, kom een infan, Tenia plena sdoose is las manzi se lamun, Als navas campar. Zouden las abelhas, tu je een barrete rus ellas, en alabanduleer, la primavera vinda, maar maurie agradar, haste dat fed, o abedechatels balconen, zo verge naar meus oor, en meu tu ik Teulas i branques s'omplen de nius I el roc eixut torna a mullar-se I el crit d'una paradiu I del la mirada I olorar la matinada Calabandule, bandolera ens va la primavera vindamar ik graat, als geura jeurda mond, een rok om uw her, al sol, jambu'n flavio, jij wees uit de rebro, al calm, i gwal ni en floz de papel spurtals, als om si fos temis de care. Por aquel mati já dormia, tranquilo no para que não sabia, calavandule la primavera vinda.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues tenemos otro día internacional. El 22 de marzo, hoy, es el Día Mundial del Agua Dulce. Desde 1993 se celebra y este año Naciones Unidas ha escogido el lema «Valoremos el agua» para crear ese debate social y recoger lo que significa en redes sociales para el planeta este bien tan preciado. Y que los ilicitanos sabemos, por nuestra historia, ...lo que es conseguirlo y conservarlo... ...y tenemos que lamentar también por nuestro presente... ...el enfrentamiento que estamos teniendo... ...con la comunidad de Castilla-La Mancha... ...para seguir eh, consiguiendo el agua del Tajo... ...y lamentamos como el tema del agua se ha convertido... ...lo estamos viendo... ...que se convierte en un arma política y moneda de cambio... ...Ángel Urbina es el portavoz de Los Regantes... ...es el portavoz de la Mesa Provincial del Agua... Muy buenos días en este día tan especial, el Día Mundial del Agua, Ángel. Pues sí, buenos días y además sí es un día especial para todos los que desde hace mucho tiempo estamos luchando para conseguir estabilizar el agua en nuestra querida provincia. Pues Naciones Unidas dice que hay que crear debate social y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a valorar lo que tenemos, el agua dulce 2021. Eh, dónde nos ha situado eh, esta celebración en 2021. Eh, la buena noticia es que estamos hablando en un día en el que el agua por fin, después de seis meses de estar cerrado el grifo del tajo segura, el agua vuelve a discurrir por el canal del trasvase, de uno de los trasvases que más, más beneficio nos ha traído a la provincia. Pues sí, el trabajo de Tajo segura que nos da de beber y, y de regar a, a, a la provincia de Alicante. Efectivamente, después de seis meses de, que han tardado de la reparación del envase de la agujera, pues han tenido bien en este, en este día pues empezar a soltar agua de los 136 hectómetros cúbicos que nos deben a, para abastecimiento y regadío de los otros meses que tenían que mandar y nos mandaron por, por problemas técnicos, con lo cual espero que, que poco a poco vaya mandando y que tengamos, por lo menos sí que para el año 2021, que tan mal tenemos en otras circunstancias, agua para beber y para regar respecto al tajo segura, pues yo creo que está garantizado. El agua ha comenzado a llegar, entonces tendremos para regar, para regar eh, garantizado el riego, hasta, ¿hasta qué mes de este 2021? Pues vamos a ver, eh, con lo que tenemos almacenado y con las circunstancias climatológicas que se han dado, el 1 de abril tal vez, tendrán que dar 38 y con lo cual pues yo creo que prácticamente, eh, siendo muy optimista, yo creo que este año hidrológico eh, hasta verano tendremos agua garantizada. Y mientras eh, tenemos ese balón de oxígeno eh, garantizada el agua, ¿qué va a pasar con el trasvase Tajo Segura? Ahora que tienen a los regantes contentos, temen ustedes que el Gobierno intente, con los planes hidrológicos y con la modificación de las reglas de explotación del actual trasvase, eh, cerrar el grifo. Bien, pues es eh, una primicia. Ahora mismo hoy empieza un proceso de consulta al Consejo Nacional del Agua por parte del Ministerio para que eh, una modificación así rápida de la regla de la explotación, donde, donde el nivel 2, que es efectivo que están mandando estos meses 38 hectómetros cúbicos, solo se manden 27. Esto se va, se empieza hoy el proceso de ellos, temáticamente, bueno, a todos los miembros de la Mesa Nacional del Agua, regantes, de administraciones y demás, y el día 29 se votará para conseguir un, un informe que es preceptivo por ley del Consejo Nacional del Agua para esa modificación que quiere hacer el Ministerio, que nosotros, por supuesto, todos los regantes de España, nos vamos a oponer, no por nada, sino porque no, no, no toca. O sea, es decir, una modificación en los paneles ideológicos, se necesitan los datos de los últimos años analizados. Y ahora mismo estamos viendo los planes ideológicos que acaban en el 2021 para en el 2022 hacer un dictamen. Y ahora quieren modificar esta regla, el nivel 2, con los datos que fueron desde 2011 al 16. Con lo cual, sí está caducado eso ya. Ahora esperemos un poquito y cuando toque, pues se hace lo que tengamos que hacer, estudiarlo y dialogar pero no así porque uh -huh. le sabe mal mandar 38 por artículo 27, eso, 27 hectómetros. Vale. Eh, dicen ustedes que se oponen porque no es el momento, pero ¿por qué no se oponen? ¿Ustedes consideran eh, esta modificación un recorte o va a haber compensación? Porque si en el nivel 2 se rebaja de 35 hectómetros, ha dicho, a 27… Sí, de, 38, de 38 a 27 perdón esto es un recorte lo consideran ustedes un recorte o va a haber una compensación no es un recorte que bueno pero está todo previsto pero lo que dentro de dos meses o la que va dentro de mes y medio sale ya el, eh, el borrador definitivo de los planes hidrológicos de cuenca y tenemos seis meses para debatir ahí es el momento Ahí es el momento, porque ahora va a salir dentro del mes y medio los datos que hemos estado recogiendo en este último año para saber si llueve mucho, si llueve poco, si hay que recortar, si no hay que recortar, si hay que… O sea, todo esto, pero lo quieren hacer a golpes, porque después vendrán los cables ecológicos. Es decir, yo veo una perversión de, de querer eh, mandar menos agua a una zona que la necesita y que lo utilizamos muy bien. El Logan de las Naciones Unidas está muy bien. Mire, la eficacia aquí en el regadío es sensacional. En los abastecimientos, es curioso, en los últimos casi 10 12 años, que ECHE no dejó de crecer eh, en pan provisional, y sin embargo consumimos que hay menos agua, hay menos mermas, hay más utilización. En fin, que, que hay una, creo que hay mucha sensibilidad del uso del agua en esta región. La eficacia del regadío, ya he visto la modernización... ...es absoluta, no hay pérdidas de los canales... ...se utiliza al 100%... ...en fin... ...y entonces, bueno, pues los quieren... ...mandar menos agua... ...con el fin de, de, de usarlo políticamente... ...porque en Castilla-La Mancha... ...ahora mismo tienen 891 hectómetros cúbicos... ...y ahora están regateando ahí... ...uno, dos o tres... ...no procede eso, ¿no? No creo que sea... ...un cálculo real de necesidades... ...de Castilla-La Mancha... ...ni nada de eso en contra de, de los envíos al alante español, no sé por qué. Bien, pues usted lo ha dicho, lo acaba de anunciar. En estos momentos el Ministerio de Transición Ecológica está enviando esa propuesta al Consejo Nacional del Agua. ¿Para qué? ¿Para obtener ese informe que es preceptivo...? Para... Sí, es perceptivo, sí. Es perceptivo para que el Consejo Nacional del Agua eh, que lo acepte y entonces el día 29 el voten y entonces no sé cuándo ellos cambiarán, porque ellos saben que el día 1 de abril tienen que mandar 38. Pero definitivamente los regantes, como me ser menos, vamos a dar la batalla y le, y le aviso. El 100% de los regantes a nivel nacional, regantes de, de, de Galicia, de La Rioja, de Andalucía, van a votar que no a favor de las propuestas que ha hecho el Sindicato Regante del Tajo ¿Cómo han conseguido ustedes esa un, unanimidad? ¿También los regantes pues, de Castilla-La Mancha? También, también. O sea, vamos a ver, nosotros sí. estamos organizados con la, las federaciones, la FECOREBA es la Federación Valenciana y FENACORE es la, la Federación Nacional. Y la Federación Nacional, en ese sentido, pues los regantes, una vez por uno y otra vez por otro, solemos llegar a acuerdos, aunque nos cueste mucho sacrificio, llegar a acuerdos. A acuerdos. Entonces, con muchas negociaciones y convencimientos y hablando con, con eso, porque yo le digo, usted habla con los regantes de Castilla-La Mancha y yo digo, regan los que necesitan, y gratis. Si es que no hay ningún problema, es que no hay ningún problema. Si yo le doy datos de, lo que, de los usos del de, de, de, de tajo en de Castilla-La Mancha, pues es que utiliza la mitad de lo que, de lo que le corresponde. O sea, es que no es así, es que no, no, no es así, es otra historia. Porque, ¿qué es lo que va a conseguir el pan hidrológico del Tajo? ¿Qué es lo que busca? Pues fíjese sí usted. Aumentar el caudal ecológico, que no hace falta, para mandarle más agua a Portugal, que está llena, y quitarla al Levante. Porque dijera, no, es que esa agua la voy a utilizar, o sea, Mansa, es que la voy a utilizar... No, no, es que no la va a utilizar ningún regante manchego, ni ningún abastecimiento manchego es para mandar más agua por el río Tajo, que tiene sus aguas contaminadas de otro tema, para, pues simplemente para hacer daño adelante. Así de claro. Lo digo muy clarito. ¿Cómo van a presentar ustedes batalla? Ante el 29 de marzo, una vez conseguido ese informe del Consejo Nacional del Agua, el 29 de marzo, ¿dónde se vota? ¿En Consejo de Ministros? Dónde se no, vota? no, no, no, no, esto es… El Consejo Nacional del Agua ya se vota y el Consejo Nacional del Agua, según sea el resultado, se lo mandará al Ministerio y el Ministerio, oído al Consejo Nacional del Agua, que no es perceptivo, pues emitirá un una orden y punto del Consejo de Ministros. Esto y es mediante, modificación. mediante decreto, ¿no? Se modifica decreto. mediante... De toda eh, decreto. Forma, sí, ¿Cómo, decreto. ¿Cómo van a presentar batalla? Pues, ¿verdad? hombre, de momento ya es, va a ser sospechoso que el Consejo Nacional del Agua diga que no. Y después, hombre, Europa tendrá que decir algo. O, o al menos nosotros diremos Europa. Oiga, aquí se modifican leyes. sin La mitad de los usuarios no estamos los acuerdo. O sea, tenemos que luchar... Todo, y llamo un llamamiento a los ciudadanos de, de, de esta región, porque el agua es que nos va en la vida y tenemos que luchar como, porque nos corresponde, nos corresponde a nosotros, pagamos nuestros impuestos, pagamos eh, todo y, y estos impuestos nuestros hoy se hacen, eh, pues eh, hay que ser solidarios a regiones como Castilla-León, Castilla-La Mancha, que son deficitarias y aportamos y no pasa nada. Nosotros somos la comunidad que aporta dinero, no que recibe. ...pero hay que ser solidarios, todo y todo... ...nuestro problema es el agua... ...otros tienen problemas de dinero, otros tienen problemas de nieve... ...otros tienen problemas de otras cosas, nuestro problema es el agua... ...y necesitamos el agua para poder desarrollarnos mínimamente... ...no crecemos en, en, en explotaciones agrarias... cada vez regamos menos... ...el campo no, no se rega más... No, no, ...no se amplía regadíos... ...al revés... organización, goteo... ...plantas que consumen menos agua... ...damos ejemplo de eficacia... Pues hombre, yo creo que el Estado, que es el responsable de administrar los bienes públicos y el agua es un bien público, tenía que ser muy, muy solidario, muy constituyente con esta región. Y los poderes públicos y los partidos políticos que representan esta provincia y esta región tenían que exigir al Estado que sean solidarios. Pues por lo que está diciéndonos, 2021 va a ser un año clave para, para sí, el agua en sí. esta provincia. Eh, ustedes tienen que presentar batalla, tienen que pelear eh, el hecho de que ni se haya recortes en este trasvase ni el plan hidrológico pues aumente ese caudal ecológico del Tajo porque eso significará prácticamente eh, reducir Casi, casi, no a la mitad, a muy poco, ¿no?, los envíos. No, pues los envíos. es, es, es quitarnos, si, si maquiavélicamente están hechos los números, o sea, el aumentar lo que quieren ellos, de el todo lo ecológico, es quitarnos de agua, de luce, 80 hectómetros cúbicos, que casualmente es lo que pretende poner de, de, de, de en marcha la desaladora de Torrevieja, 80 hectómetros cúbicos para el por casualidad, más. Pues hoy, hoy tenemos en previsión precisamente el alcalde, va a visitar colectores, la empresa Aguas delch está invirtiendo mucho antes de… lo de que decía, eficacia, efectivamente, y si es que este, estamos en un ejemplo. Eso, si es es lo que, que... eso es lo que le quería preguntar. Eh, ¿Se está invirtiendo correctamente en Elche con la depuración de las aguas, la re reutilización de las aguas? Ángel. Vamos a ver, somos ejemplos en España. En Elche, el 100% de las aguas depuradas se utiliza en el regalino. Cien ¿Eh? por O sea, pero eso creo que bastante. No quiere decirte que es tanto quemar chena. O sea, se, se utiliza todo. No ahora, siempre. He hecho ha he sido ejemplar en un, todos sus aguas. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Es que no sé qué podemos hacer más. La verdad es que no lo entiendo, porque no hay, eh, no se premia precisamente ese esfuerzo al levante. Eh, Supongo que claro. el gobierno quiere más des, eh, desalación de aguas y que los ríos se recuperen. Eh, la política bueno, de sí, la transición sí, sí, vamos ecológica. A decir, los ríos, es, lo, el, el agua dulce es un recurso eh, limitado. Eh, pues sí, sí, de acuerdo. Que... Pero eh, eh, primeramente lo que tienen que hacer lo, los estados y los gobiernos es decir eche eh, sus aguas depuradas todo para riego, pero no todos los pueblos tienen mmm, esa, esa capacidad de, de poder gastar al regalío. Pues muy bien, usted, su depuradora, depúrela bien y el agua bien depurada la tira al río. Lo que no se puede ser es que las aguas mal depuradas utilicen los ríos como cloacas, como pasa en Madrid que llega el agua al Tajo. Eso es lo primero que hacen. Los poderes públicos hacen bien sus deberes que las depuradoras funcionen como depuradoras y que vuelvan al espacio natural que han cogido el agua para beber y utilizar en la misma calidad que la han cogido. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y con eso ni problema. Lo que no puede ser que el agua se utilice, la depuradora en medio funcione, pero a ah, ver como esto es para regadío. Oiga, el agua para regadío de las aguas depuradas tiene que tener más calidad que, así que, la, que, la, que la potable. Porque va a formar parte del elemento alimento. El en uh -huh. cada vez bueno, se va a mejorar la depuración porque se quiere mejorar el agua de calidad para que luego se pueda utilizar. Pero es que eso sí, pero es que eso no pasa ni en Santander, ni, ni en Toledo, ni en ningún lado. El Levante somos ejemplares. Aquí tenemos la depuradora, tenemos las desaladoras es que somos el laboratorio de todo el tema del agua. Pues muy bien, pues si, si, si sabemos utilizar. Que no digo que no a las desaladoras tampoco, me digo que no a las desaladoras. Pero puntualmente, es un momento. Todo se puede hacer en un paquete mixto para compensar, para, para utilizar todo, para que garantizar agua al regadío, al abastecimiento, a la industria, al turismo, a todo. Porque el agua aquí, si no tenemos agua en esta región, con el clima que hace, no podemos vivir. Esto es desierto puro. El agua es nuestro futuro. Ángel Urbina. Nos despedimos ya. Eh, ¿Mensaje para este Día Internacional del Agua Dulce, 22 de marzo? Pues que tengamos... Eh, que la primavera llegue con muchas lluvias, ¿no? Eso es el, el deseo. Y, y... Eso sí, eso sí que va a llegar y, y vendrá. Y que si no viene agua, tenemos agua almacenada. ¿Y Pero mensaje, que, seamos en... que seamos sensatos con el uso del agua. Ese es el mensaje a la audiencia, eh, ser muy prudente, no abrir tanto el grifo. Pues muchísimas gracias Ángel Urbina, eh, portavoz de la Mesa Provincial del Agua, por hablarnos de eh, cómo estamos celebrando este 22 de marzo, el Día Internacional del Agua Dulce aquí en Elche, y cuál es el futuro que, que, bueno, que tendrá el trasvase Tajo Segura, que es clave, Y ya hablaremos más adelante del trasvase Jucar Vinalopo. Gracias, Ángel. A vosotros, buenos días y gracias por hablar del tema tan sensible para muchísima gente en esta zona. Gracias. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. El mundo está lleno de ninguna parte. ¿Te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora.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 ...con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 37 minutos de la mañana... ...y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta... Uh, ...con otra de las entrevistas que teníamos programadas... ...y anunciadas con el concejal de turismo, Carles Molina... ...porque Visitelche ha puesto en marcha una campaña... ...para promocionar nuestra Semana Santa... ...donde, ya saben ustedes... ...que las procesiones se han suspendido... ...al igual que todos los actos multitudinarios... ...y en la calle... ...pero se van a mantener... ...la procesión del Domingo de Ramos... ...de forma virtual... ...ya que es la de mayor proyección internacional... ...y la que mantiene el sector de la Palma Blanca... ...uno de esos oficios artesanales... ...más antiguos de Elche... ...y que está ligado... ...al Palmeral del Elche... ...Patrimonio de la Humanidad... ...Carles Molina... ...supongo que por este motivo... ...habrá este año... ...o ha habido este año... Eh, ...sorteo de la Palma Blanca, Carles. Buenos días, Romari, efectivamente lo has dicho... ...súper bien, eh, por, por, por un poco por centrarlo... Eh, ...la campaña comunicamos hemos hecho una campaña... ...comunicativa, que eh, desde también desde Visite Elche... ...pero también con la colaboración este año... ...de Turisme y Comunidad Valenciana... ...que es el convenio que tenemos todos los años... ...para poner a Elche como ciudad cultural y patrimonial... ...hemos elaborado una campaña que se llama... ...Elche en la Palma de tu Mano... Elche, un destino mil colores, es dentro de la campaña que hemos hecho para poner en valor primero la, lo que es la palma blanca y que Elche está en la palma de tu mano. Es decir, cuando estás, eh, cuando coges una palma blanca, Elche está en la palma de tu mano. Eso hace una es una campaña comunicativa que aparte de ese de eslogan, eh, pues tiene varias, varias acciones, una, acciones comunicativas, otras enviará también una, una muestra de palma blanca por en fin, a las Semanas Santas más importantes y a nuestros emisores eh, naturales de, de turistas. Uh -huh. Y, aparte también hemos hecho una web app para, para poder hacer una procesión virtual de, del Domingo de Ramos eh, a través, de, a través de, de la página de Visitel. Pues luego vamos a hablar inmediatamente de esa procesión virtual, que me parece muy interesante, pero acaba de decir que van a mandar palma blanca, van a regalar. Eh, lo digo porque todos los pedidos que ustedes encargaban a las familias artesanas, la palma de la reina, del rey, de los obispos, de los eh, jefes de, de estado, del papa, todo aquello daba un ingreso importante a esos artesanos, a los pocos que hay en Elche. Eh, ¿Eso se va a suprimir con hoy o se va a compensar este año con encargos de palmas rizadas a personalidades o, o a quién? No, bueno, también decirte que esa palma, esas palmas a las que hacen referencia, el año pasado, aunque no se enviaron, el Ayuntamiento de Elche hizo la adquisición, igual que se va a hacer este año. O sea que eso en, en ningún caso ha sido una reducción. Esto lo que te estoy comentando es que dentro de la campaña eh, comunicativa lo que vamos a hacer es eh, enviar una, a ver, unas palmas, un, algo simbólico de palma, para que haya un recordatorio pues, pues en, en las ciudades más importantes de toda la Semana Santa, para que se siga recordando Elche Che. Ellos han seguido haciendo sus ventas, ya digo, es una… Es un envío simbólico a algunas, eh, con algunas poblaciones de Semana Santa, y como digo, estas, estas tradicionales eh, palmas que se envían pues, a su majestad al rey a su entidad del Papa y a otras, a otras personalidades, se va a, seguir, se va a seguir haciendo. O sea, que eso sigue con toda la normalidad, igual que se hizo el año pasado, que aunque no se pudo enviar, eh, se hizo la adquisición por parte del ayuntamiento, de Chep, evidentemente, para que no estuvieran perjudicados estas, estas familias. Eh, con lo que es una ayuda más a, a los artesanos y la procesión virtual, ¿cómo se puede hacer una procesión de Domingo de Ramos virtual? Bueno, realmente, eh, bueno, como te digo, dentro de la campaña comunicativa que hemos hecho, eche la palma de tu mano, lo que hemos hecho es creado una, realmente no va a ser una profesión virtual de que el domingo todo el mundo saldrá virtualmente, sino que se ha creado una web app en la que puedes. Hay 80 avatares, o sea, 80 formas diferentes de vestirse, pues hay desde rubio, morenos, con canas, con barba, sin barba, con gafas para que uno se sienta identificado y varios tipos de palma, o bien palma rizada o bien palma lisa. Entonces, lo que te haces es que te apuntas, participas en esta procesión virtual. De hecho, este fin de semana ya habíamos saltado de manera, o sea, más de 2.000, casi 2.500 personas ya se habían apuntado a, este, a esta procesión virtual. Es algo simbólico, rosmary no es que se sustituya, ¿eh? Es, eh, porque evidentemente si no hay no se puede sustituir algo tan tan dañable como nosotros, pero es algo simbólico en el que la gente se apunta y además participa en eh, hay tres eh, premios que serán tres experiencias en Enche, con lo que también pues eso, eh, un poco incentivamos eso para que la gente de una manera entretenida y divertida pues tenga esa vinculación con la con la profesión de la palma blanca. Solo se va a hacer esta procesión virtual, esta web, esta app en el Domingo de Ramos o van a tener ustedes esta misma app en el Domingo de Aleluyas o en la Trenca del Guió? ¿Cómo, cómo, se, cómo va a transcurrir esta campaña en, en lo que se refiere a procesiones? Sí, bueno, nosotros es que realmente la, la, a lo que está versado o sea, la, este año dentro del convenio es eh, versado al, a la Palma Blanca. Semana Santa, evidentemente, no hay. Dentro de esta campaña comunicativa, cuando entras a la página web de Visit che, pues aparte de, este, de esta procesión virtual de Palma Blanca, evidentemente no habrá procesiones de todos los tipos, porque esto está no, es. enfocado en la, en, en la procesión de la, de la Palma Blanca y este año versa sobre la, sobre la Palma Blanca. Y eh, no es que te, te puedas apuntar, es que, o sea, es el domingo de Ramos, es que ya está activa, eh, esa procesión virtual eh, en la que te puedes apuntar y en la que está dentro de unos escenarios como es la Calahorra, el puente de, el puente de Canalejas, eh, el castillo, o sea que cada uno va poniendo su nombre con su avatar y, y, y participa de manera simbólica en esa, en esa profesión. Me parece muy original la idea y supongo que el resultado de la misma tiene que ser muy interesante poder eh, mm. verlo, Carles. También, Esta misma campaña está diciendo que es apoyo a la palma blanca. Por eso la pasada semana eh, usted asistió al sorteo de los puestos de venta de, del mercadillo de palma blanca. ¿Qué mercado es el que vamos a tener este año? Este año Rosmary será un. Eh, pues un eh, la, la primera buena noticia es que habrá mercado de palma blanca. Eso es lo más importante y se volverá a oler ese. Como, como dije en la presentación, se vuelvo otra vez a hablar a Palma en Elche. Este año va a ser algo muy pequeño y muy concentrado. van a ser únicamente 13 puestos que van a estar localizados en Plaza Ibáis. el viernes de Dolores, eh, bueno el viernes, el viernes y sábado viene de Dolores y el sábado y el sábado por la mañana. Van a haber 13 puestos, eh, que, bueno, eh, la particularidad que tienen este año, pues que igual que todos los mercados, habrá control de, de aforo de entrada y salida y higien higienización en la, en la entrada. O sea, eso es, eso es lo más importante. Este año será un, eh, un, mercado, un mercadillo de La Palma atípico, pero seguirá siendo un mercadillo de La Palma, por lo menos ya eh, retomamos cierta normalidad, volvemos un poquito a esa normalidad de los vecinos y vecinas de Elche que puedan comprar su Palma Blanca para, posteriormente, también lucir a su balcón. Balcón o Ventana, eh, con lo que esos 13 puestos de venta de La Palma Blanca eh, se ha sorteado, ¿ha quedado algún artesano fuera? No, no, no, todo, no ha quedado ningún artesano fuera, Son, eh, además se ha sido a petición, a petición propia, ellos también eh, no pueden tampoco pues, por, su, por su particularidad, en la que este año pues, no tienen tan, tanto personal… Eh, ...ellos han sido los que los han solicitado esos puestos... ...los 13 obedecen a los 13 que han pedido... ...no se ha quedado ninguno fuera. Aparte de esta campaña que es importante de apoyo... Eh, ...también hay ayuda... ¿Qué, ...¿qué paquete de ayuda es la que eh, ha destinado... ...el Ayuntamiento este año en 2021?... ...el pasado año fueron 100.000 euros... ...este año ¿cuánto? Pues este año también de hecho ya se están redactando las bases... ...para, para sacarlas de inmediato... También se van a dar una ayuda directa de 100.000 euros, igual que se hizo el año pasado, unas ayudas directas a, a estos productores y artesanos de la Palma Blanca, pues para intentar paliar de la, en la medida de lo posible pues este, esta, este, este fatídico, esta fatídica crisis del año pasado no pudieron vender nada, este año por lo menos han podido vender, aunque sea una pequeña cantidad, pero el ayuntamiento vuelve otra vez a apoyarle con la misma cantidad, que son 100.000 euros para estos artesanos y, y, o sea, artesanos y productores de palma blanca, para, sí, pues para que tengan ese apoyo desde el ayuntamiento de Elche para esa tradición tan nuestra como es, como es la palma blanca. Visite el apoya, por tanto, la Semana Santa con esta campaña, pero va a haber más campañas. Claro, bueno, esto, es, esto está dentro de una campaña, como te digo, que es una campaña de turismo de Comunidad Valenciana, eh, que para que Elche sea Elche Ciudad Patrimonial eh, Cultural y Patrimonial, y esto van a ser tres hitos muy importantes. Eh, este, concretamente, es el refuerzo que hemos, eh, que hemos tenido de este convenio a, a, la, a, la que siempre, a la campaña comunicativa que siempre hace Visit Elche. Luego haremos también otra campaña que tiene que ver pues, con la promoción de, de Elche en eventos fuera, pues, para que Elche también sea referente. Y, en noviembre, Dios mediante… Eh, que si la cosa está más normalizada, todavía no tenemos claro qué es lo que se va a poder hacer, por tanto, lo que sí que tenemos claro es que queremos hacer algo, vamos a hacer algo, relativo también a, a tener en cuenta que nosotros, como Visite, Elche, lo que vendemos es Elche como destino, como destino turístico, y estamos eh, reforzando lo que es Marca Elche como, como marca, primero, de ciudad segura, y, eh, otro, por otra parte, como Elche como ciudad cultural y patrimonial, que eso es el, lo que ponemos en valor en estas campañas. Pues Carles, ayer el presidente Chimopuch dijo que habíamos llegado a una situación muy buena, estamos en, en, un, en una incidencia muy baja y estamos entre la, toda la comunidad valenciana, entre las regiones con menor incidencia de coronavirus de Europa. ¿Esto ya se está notando en la llegada de turistas o se va a notar en la llegada de turistas? Bueno, realmente es que nosotros, eh, turistas, eh, como sabes, eh, tenemos el cierre perimetral eh, de, de la Comunidad Valenciana y lo único que se van a permitir, como sabes, es eh, en determinados aspectos algunos, algunos extranjeros. Realmente eh, el turismo va a ser turismo local, en el que, a que vamos a asistir va a ser turismo local y turismo de proximidad, que es el, el que se va a permitir en esta Semana Santa, puesto que las medidas que esto a lo que hemos llegado no es, eh, no es por azar si es porque se han hecho bien las cosas, porque ha eh, habido una, hay una medidas restrictivas que han, eh, que han surtido efecto. Y, bueno, y eso es al final lo que tenemos que, que seguir, tenemos que ser conscientes y tenemos que saber, porque pues, estamos en un momento ahora mismo crucial y que esta buena, estos buenos datos obedecen a, a, que, a que todos y todas hemos sido eh, respetuosos, casi todos hemos sido respetuosos con las normas y con, y con este... Eh, pues con, con esta situación en la que tenemos este, este cierre perimetral de, tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de las comunidades autónomas. Pero, como concejal de turismo, ¿tiene alguna información de a qué extranjero se va a permitir la entrada en la Comunidad Valenciana en una comunidad que, como bien ha dicho, está cerrada perimetralmente al turista nacional? Sí, bueno, hay, hay, hay una entrada concretamente del, del turista europeo, pero que al final en nosotros el, el, nuestro mercado mayoritario es el, el turismo francés, Vale, y son lo, es, lo, lo que va a permitir son estos vuelos eh, internacionales en las que también podemos recibir algún, eh, algún turista, pero realmente eh, verdaderamente esta campaña no está enfocada a una atracción muy grande de turistas, puesto que, puesto que estamos en una situación en la que estamos y ahora mismo tenemos que, que tirar… Cuál, ¿Cuál es nuestro mercado realmente? Que es el, el mercado, de, aparte del de, de turista francés, que es el, el turista francés y el de Países Bajos, que es el, el mercado preferente eh, que asiste aquí, pero nosotros somos mercado nacional y de proximidad el, el, el, el, el, el turista que viene, que viene a nuestra ciudad. Y quería decirte una cosa, un dato que he dado mal, que ahora lo estaba mirando, ya somos 3.517... Eh, palmas en procesión de, de la procesión virtual de la, de la palma blanca. Era porque acabo ahora de refrescar los datos y hay casi más de 3.500 palmas en procesión, o sea que, que está resultando una campaña, una campaña divertida y una, y una experiencia chula. Sí, y supongo que conforme pasen los días, va, si se refresca, seguro que hay más de <risa> 4.000, porque estamos hablando de una procesión multitudinaria, de las más multitudinarias que tiene... No. La ciudad de Elche más que un acto religioso, es más bien eh, una manifestación también cultural, aparte de además religiosa. Es, es, disculpa, disculpa sí. que es súper divertido porque eh, en esta profesión sí que te invito a que, a que tú virtualmente la hagas, es muy sencillito, simplemente pones poner tu nombre y tu, y tu avatar y tu forma... Entonces puedes ver con, alrededor de quién estás. Ah, pues mira, está Paco, está... Y puedes ver también con quién estás. O sea, que es una, una forma entretenida pues, de mantener viva eh, un poco esta, esta tradición de la Palma Blanca, que evidentemente eh, no, no es nuestra Palma Blanca, nuestra protección de Palma Blanca. Claro. Pues eh, recuérdeme qué dirección, visitelche.es, que tengo que poner el... Visitelche.com en uh -huh. visitelche.com una vez que entras a visitelche.com lo primero que te sale es eh, la campaña que estamos haciendo eche la palma de tu mano y te dice participa uh -huh. simplemente entras le das a participar y ya te aparecen pues los tres eh, los tres iconitos que hay que es eh, compra tu palma blanca es una uh -huh. una medida de apoyo más a la, a la palma blanca eh, es una esta es una viene a, a parar una landing page una página web uh -huh. en la que habla de todos los productores todos los datos y teléfonos y web de todos los productores de, de Palma Blanca para que la puedan adquirir. Eso está enfocado al mercado exterior, no a nosotros, al nuestro. Nosotros uh -huh. lo podemos comprar en nuestro mercado. Una que es eh, Domingo de Ramos, conoce nuestra tradición, o sea, es decir, eh, puede, hablamos también de la Semana Santa, quién es nuestra Semana Santa, y también nos lleva al portal de experiencias en Elche pues para, que la, para que el turista pueda ver qué cantidad de experiencias hay, hay, hay en Elche, aparte de participar en esta, en esta protección protección eh, sí virtual, podemos pues, decir. Eh, Carles, hemos comenzado esta entrevista hablando precisamente de las ayudas que van a destinar a los artesanos de la Palma Blanca y esta campaña eh, para promocionar el Domingo de Ramos y quería terminar la entrevista hablando de las ayudas que tienen al sector en general, a, a las empresas turísticas que lo están pasando muy mal, porque usted acaba de decir que la Semana Santa también estará cerrada perimetralmente. Eh, uh -huh. ¿Qué ayudas tiene el equipo de gobierno para... El, las empresas turísticas? Estamos trabajando en un paquete de medidas. Bueno, como sabes, eh, están las ayudas paréntesis, que las ayudas paréntesis son las que, las que gestionamos directamente desde, desde el ayuntamiento, que el dinero es, una, eh, es un fondo común en el que, en, en el que ha participado la Valenciana, Diputación del Ayuntamiento de Alicante. Esas es son las que estamos trabajando. Las ayudas que... Eh, que se han generado desde, desde Turisme las llevan directamente a Generalitat Valenciana. ¿no se, han, se han dado un paquete, un, bueno, una, una serie de paquetes de, de ayuda en las que se piden directamente a Generalitat Valenciana. Es decir, que eso, eh, realmente esas ayudas al turismo las están gestionando directamente desde Generalitat Valenciana. Nosotros estamos gestionando los 6,3 millones de euros de este, de este fondo de cooperación en el que estamos trabajando porque ya hemos terminado el, la primera fase del paréntesis 1, o sea, el paréntesis Y como ha habido, una, ha habido un sobrante en el que vamos a designarlo de nuevamente a ayudas, no va a haber ese dinero, va a ir directamente a ayudas, no va a haber ningún, ningún solo euro se va a perder, estamos trabajando precisamente en eso, en, en el resto de, pues, también de sectores en los que están perjudicados, como puede ser el comercio minorista y otro tipo, o que están relacionados también con, con la fiesta, que también atrae turismo, como por ejemplo la pirotecnia, y otro tipo de, eh, de empresas en las que es pues, una de las que también necesitan esas ayudas... ...y las que estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Elche... nosotros desde el Ayuntamiento de Elche... ...también estamos haciendo un esfuerzo... Para, ...para intentar que estas ayudas lleguen lo más rápido posible... ...informando a, a las empresas turísticas... ...y bueno, y también decirte con respecto a las empresas turísticas... ...que Elche eh, hemos empezado ahora el curso... Eh, ...para hacer el sello de calidad SICTEP... ...sello de, de, calidad, de calidad turística en destino... ...vale, que es un sello, un sello turístico de Elche de calidad y es, Ya somos 46 y, es, y se han apuntado, la semana pasada comenzaron los cursos, 20, 20 empresas. Es decir, que Elche se está preparando para cuando salgamos de esto salir con paso firme y con, y con, y con paso fuerte claro. para volver otra vez a, a ser la, la ciudad turística que, que somos y que, y que seremos, claro. La única forma de salir es la vacunación, agilizar la vacunación. Eso es lo que le pedía la patronal de empresas turísticas de Elche al equipo de gobierno, Una vacunación que quedó suspendida la, e, la de la e, eh, comunidad educativa, pero hoy mismo hemos visto las declaraciones que realizaba ayer el alcalde y es que tienen previsión, no sé si usted tendrá información, de retomar de nuevo esa vacunación que no pudo comenzar en Elche al profesorado con la vacuna AstraZeneca. ¿Saben qué día es el que se ha fijado esta semana para retomar la vacunación? Están trabajando desde, bueno, como sabes, desde educación y desde sanidad para, para esos días. Pero si no me equivoco, que se están ya planificando desde el miércoles, van a empezar a planificar los sitios. Pero vamos todavía. Eh, a mí no me consta concretamente que el día, concretamente, pero bueno. Eh, ni el día, ni, el día estamos, día, ni la hora. Exacto. Yo personalmente no lo. Creo que se está sí. trabajando, ya te digo, para, para de nuevo reactivar sí. ese, ese procedimiento de vacunación al. Pues eso, que se suspendió la semana pasada con, con la vacuna AstraZeneca. Pero vamos, eh, en, eh, de, de manera inminente se va, se va a comenzar esta, esta vacunación al, al, al, al sector educativo. Y como concejal, como responsable del equipo de gobierno, ¿qué mensaje puede dar a las empresas, a aquellos que están esperando precisamente que esa vacunación masiva, no la del profesorado, sino la masiva, la de la población anunciada para el mes de abril, pueda comenzar? ¿Cuáles son las perspectivas, las previsiones que tienen ustedes de cuándo comenzará la vacunación al resto de la población? Pues nosotros eh, estamos preparados para vacunar. Ahora estamos eh, en manos eh, de que nos lleguen esas vacunas. Eh, la comunidad autónoma, eh, la gente valenciana, está preparada, tiene un plan para, para vacunación. Como sabes, se han establecido zonas, en este caso, ESIFA, para, para ELCHE para hacer una vacunación masiva. Ahora lo que tenemos que exigir con mayor fuerza es que las, eh, las empresas, eh, las farmacéuticas que tienen, esas, que tienen esas vacunas, que cumplan su, sus plazos, que cumplan sus compromisos y que nos lleguen cuanto antes las vacunas, porque eh, desde Geneta Valenciana estamos preparados, tenemos un plan preparado para cuando lleguen estas vacunas empezar a vacunar de manera masiva a la población que esperamos que, como, como, lo, como lo tenemos previsto, como se tiene previsto, en abril empiecen, empiecen estas, estas vacunaciones, que, como dices, ya no solamente es la salvación de, del sector turístico, es, eh, creo, que es, eh, creo que es la punta de lanza para, para una recuperación económica y bueno, una recuperación también en todos los sentidos, una recuperación en cuanto al consumo y una recuperación general de, de la sociedad como en su conjunto. Pues nos conformamos con que esa vacunación al menos nos permita recuperar nuestra normalidad a partir de eh, los meses de verano. Carles Molina, concejal de turismo, muchas gracias. Como siempre, Mario, un placer. Gracias. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Ik poder aplacar una fiera terrible. Ik quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme fiere fiere fiere fiere fiere fiere fiere fiere fiere Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese talor negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes, viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales la la la la la la la la, la la la la la la la la Yo quisiera ser civilizado como los animales La la la Quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. 101.4 Telehelp Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y lo hemos anunciado al principio del programa La Glorieta. Sobre esta hora viene la tertulia deportiva. El programa La Glorieta comienza todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Hoy lunes. Hemos recordado que este fin de semana ha entrado la primavera con la música, que hemos celebrado el Día Internacional de la Poesía y que hoy también es el Día Internacional del Agua Dulce. Y lo hemos recordado con música y también con una entrevista al portavoz de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina. Y además hemos recordado que entramos en una semana que es previa falta ya muy poco para la, el inicio de la Semana Santa. Este domingo es el Domingo de Ramos. Saben ustedes que las procesiones están suspendidas y por eso hemos hablado con el concejal de Turismo, Carles Molina, sobre esa campaña que desde Visitelche Elche se ha puesto en marcha para realizar una procesión virtual del Domingo de Ramos y también para apoyar ...a los artesanos de la Palma Blanca... ...acaba de confirmar que habrá... ...mercadillo de Palma Blanca... ...se podrá comprar las palmas rizadas... ...las de solapa... ...las lisas para colocarlas... ...en nuestros balcones o ventanas... ...con el fin de apoyar... ...a los artesanos de la Palma Blanca... ...hemos terminado... ...acabamos de terminar esta entrevista... ...con el concejal de turismo... ...y ahora en esta segunda parte del programa... ...lo abrimos a la tertulia deportiva... ...con nuestros compañeros José Antonio González... ...muy buenos días José Antonio... ...muy buenos días Ros... ...y con el director de esta casa... Eh, ...Paco Gómez... ...muy buenos días Paco... ...Hola Ros, buenos días... ...bien pues con los micrófonos ya levantados... ...vamos eh, también... ...y con los ánimos levantados... ...vamos ah. a iniciar esta tertulia deportiva... ...porque el punto obtenido ante el Getafe... ...después de la derrota con el Sevilla... Uh -huh. ...sabe a gloria... Sí, eh, por muchos motivos. Primero porque el Elche supera la criba del mes de marzo, que era durísima, eh, eh, fuera del descenso. Eh, incluso aquí se hacían quinielas, bueno, aquí, en toda la afición, con este calendario tan duro, dos partidos contra el Sevilla, uno contra el Real Madrid y el del Getafe, antes la visita a Barcelona y Granada, es decir, cuatro salidas y un partido en casa, las quinielas era cuando terminase este mes de marzo, que para el Elche ya ha terminado, ¿a cuánto iba a estar el Eche de la permanencia? O sea, iba a estar en descenso, pero ¿a cuántos puntos? ¿no? Y sin embargo es al contrario, está en permanencia y ve el descenso por abajo, a dos puntos. Es decir, que ha salido bastante bien parado de este duro calendario que bautizamos un poco como el Tour Malet, ¿no? por aquella eh, montaña tan alta en el Tour de Francia. Y el punto de ayer lo que refrenda es que eh, las cosas se están haciendo bien, es un punto muy valioso eh, se ha crecido desde la llegada de Escribá mucho, a pesar de que haya habido varias derrotas consecutivas fuera de casa, pero no olvidemos, contra equipos Champions equipos de mucho nivel y el punto de ayer yo creo que tiene mucho valor. Primero porque el Elche eh, lo sacó en un partido que fue una guerra deportiva eh, el Getafe de Bordalás es un equipo que te exige muchísimo, va al límite del reglamento, acabaron dos o tres vendados, vale. eh, alguno cojo, en fin, vale. eh, es, es una auténtica guerra. Eh, salió eh, fortalecido de esa guerra, empató a uno, pudo ganar, también es cierto que pudo perder, se adelantó en el marcador con, Pere, con gol de Peremilla, empató el Getafe, pero pudo perder porque a seis minutos para el final el árbitro se inventó un penalti. Bueno, para ser más exactos, el árbitro no lo pitó, el VAR se inventó un penalti y el árbitro picó. Y Edgar Badía lo paró, con lo que la mano salvadora de Edgar Badía le dio un punto al Elche Club de Fútbol. Por eso digo que pudo pero, ganar, pudo perder y al final el no, empate no es justo. No puedo entender lo que acaba de decir Paco, José Antonio. A ver, explícamelo. ¿Cómo se puede inventar el VAR un penalti si el VAR no es una persona? Sí, es. Es, es algo que... No, el VAR, el VAR es un número de personas que son las que deciden y llaman al colegio y le dicen, oye, que aquí te puedes haber equivocado, ven a verlo. Pero no te puedes inventar, o hay o ver, no hay. Las imágenes eh, lo pueden demostrar. Sí, ¿Qué lo, pasó lo con explico, ese penalti? Lo explico. Mira, para que te hagas una idea de lo mal que pitó ayer Hernández <risa> Hernández, pitó un penalti en la primera parte a, a, a favor del Getafe y el VAR le hizo anularlo. Uh -huh. Y en la segunda parte no pita... Un penalti y el VAR le obliga a que lo pite. Para que veas esto del VAR, que no tenemos claro cuál es el criterio que de verdad se usa. Digo que es un penalti inexistente porque es un balón que pega aquí en el bíceps, en el brazo del capitán del Elche, Gonzalo Verdú, pero es totalmente involuntario. Antes de la implantación del VAR, eso no es penalti. Antes de la implantación del VAR. Con la implantación del VAR, yo entendería que si todas se pitan, Vale, es penalti, aunque es involuntaria es penalti, pero es que no todas se pitan, es que el mismo árbitro hace dos semanas, la misma, la vio en el monitor, le llamaron del bar lo mismo de ayer, no la pita, le llaman y dice no, no es penalti, y ayer le llaman y dice sí, sí es penalti, la misma, ¿por qué al, contra el Atlético de Madrid no la pita y contra el Elche sí la pita? Por eso digo que, pero bueno, en definitiva es un penalti inexistente, porque es una mano involuntaria. Eh, no hay... Bueno, pero con el reglamento en la mano, ¿se puede pitar o no se puede pitar, pitar ese penalti? Claro, pero ¿cuál es el reglamento? ¿Por qué la misma se pita una semana antes y la misma no se pita una semana después? Ese es, esa es la enorme duda y la bola que se ha hecho con el VAR, que yo estoy a favor, porque en el 90% claro. de eh, acciones hay justicia, pero hay un porcentaje demasiado elevado, que son las manos dentro del área, que todos los fines de semana hay bronca, porque no está claro cuál es el criterio. Entonces, por eso digo, a, a ojos de todos, ayer escuchamos a árbitros nacionales, árbitros in ex internacionales, todos decían que no era penalti. Todos, absolutamente todos. Pero bueno, dicho esto, puede pasar, unas veces te cae a ti, otras te cae en contra, al final el penalti se pitó. Y apareció la mano de Edgar Badía para evitar el penalti, para evitar la, la derrota. Por eso digo que se pudo ganar, se pudo perder, el empate fue lo justo y es un punto muy valioso. ¿Y a ti te gustó cómo jugó el Elche? Eh, demostró eh, un juego eh, sólido. Eh, ¿Cómo? Sí, a ver, Ros, el Elche estuvo a la altura de lo que pedía el partido. Como bien ha explicado Paco, el Getafe es un rival muy molesto, en el sentido de que siempre le mete mucha intensidad a los partidos, que eh, va muy fuerte en cada duelo, en cada disputa, que para muy bien el ritmo de los encuentros eh, para su beneficio, y el Elche, eso desde el minuto uno lo tuvo clarísimo, igualó en intensidad o incluso superó al Getafe de Bordalá. Yo creo que en la primera parte el equipo no estuvo mejor que el Getafe, se adelantó en ese minuto 19-20 con el gol de Pere Milla, el cuarto gol esta temporada en la etapa de Fran Escriba que llega a balón parado cuando con Jorge Almirón me parece que solo eh, el Elche marcó dos, o sea que la diferencia es notable, además volvió a acertar el técnico valenciano con la alineación porque Pere Milla fue una de las grandes sorpresas en el 11 titular, en detrimento de Guido Carrillo, creo que el Elche empezó mejor el partido, muy intenso ganando la mayoría de los duelos además los dos laterales, el Ivento Horacios por la derecha y Johan Mojica por la izquierda, tapando muy bien las subidas tanto de Cucurella como de Taque Cubo, dos de los hombres más peligrosos del Getafe e incluso a balón parado también Lucas Bollet tuvo un remate de cabeza para poner el 0-2 es verdad que en el tramo final de la primera parte el Getafe despertó con una arreón final importante, ahí Edgar Badía tuvo que intervenir en un par de ocasiones y fue mm -hmm. cuando Hernández Hernández, el colegiado del encuentro señaló el penalti que después retiró Después de mirarlo en el bar porque no existía pisotón de Dani Calvo sobre el futbolista del Getafe. Una de las notas negativas que dejó el partido es que Lucas Boyer, el máximo goleador del Elche esta temporada en Liga, con cinco dianas, vio amarilla por encararse con un rival y, por lo tanto, el delantero argentino no va a poder estar para el siguiente partido, que será ya el próximo 4 de abril contra el Betis. Y en la segunda parte, el Elche eh, empezó bien, controlando los primeros minutos, pero es cierto que eh, el encuentro volvió a muchas interrupciones, muchas faltas y ahí el Getafe volvió a sacar eh, beneficio con una buena jugada de cubo. En, también una dosis de mala suerte para el Elche que, porque bueno, la pelota pasó por debajo de las piernas de hasta tres futbolistas. Ahí empató el Getafe y después sí que es cierto que el equipo azulón siguió apretando, tuvo ocasiones incluso para darle la vuelta al partido. Después llegó ese penalti inexistente que señaló Hernández Hernández uh -huh. y que por suerte paró Edgar Badía haciendo justicia Para el Elche, además, Ross, eh, un paradón digno de ver, porque esa mano cambiada, el lanzamiento de Ángel, yo soy de los que piensa que los eh, penaltis los fallan más los delanteros que los paran los porteros, pero en este caso eh, es un auténtico paradón del portero Por... catalán del Elche, claro. que, que es el tercer penalti ya que para esta temporada. Eh, yo creo que se ha convertido en el mejor portero de primera división. Bueno, el mejor portero eh, no, porque hay eh, guardametas muy buenos en primera los tres porteros de los tres equipos grandes fíjate ayer el del Atlético de Madrid que uh -huh. le dio eh, una parada en el tramo final en el partido contra el Deportivo Alavés, que eso puede valer media liga, además una parada de Llano Black, eh, que le viene también muy bien a Leche porque un rival directo como es el Alavés no consiguió sumar en su uh -huh. visita al Wanda Metropolitano Hay muy buenos porteros ahora mismo en el fútbol mundial, en la Liga española también, Thibaut Courtois, Jan Oblak, el propio Ter Stegen y pero Edgar Badía. Sin ninguna es que... duda Edgar Badía es una de las grandes sí, revelaciones sí. del campeonato y que tener en cuenta que está debutando este año en primera división y que está dándole un rendimiento al Elche ya no solo esta temporada, sino sí. Sí. en la campaña anterior desde que llegó al equipo ilicitano. Por lo que habéis dicho, ah, es quizá uno de los mejores jugadores del partido de ayer o el más decisivo Edgar Badía. El mejor. Pero eh, José Antonio, tú estás con Paco que el, el che también lo has visto que ha, ha mejorado con el nuevo sí, entrenador. Sí, eso, eso es indiscutible, porque como ha dicho Paco, aunque se han encadenado un par de derrotas, sobre todo fuera de casa contra equipos muy potentes lo que está claro es que este Elche siempre compite, es un equipo bien ordenado, bien plantado sobre el terreno de juego, equilibrado, que llega mucho más al área rival, sobre todo por las bandas, y es que a la plantilla le sigue faltando ese medio centro de perfil organizador, y sin embargo Escribá se adapta muy bien a lo que tiene, ya que en el centro del campo no hay un futbolista que sea capaz de canalizar eh, el juego del equipo pues la pelota la lleva a las bandas y juega un fútbol uh -huh. mucho más directo con los dos delanteros fuertes y altos uh -huh. que tiene arriba, con Carrillo y con Luca Alboye. eso lo está haciendo muy bien el Elche y es uno de los síntomas más esperanzadores y por lo que el entorno en el Martínez Valero está eh, tranquilo, ¿no? de cara a las 10 finales que quedan para acabar el campeonato Paco, has dicho que el juego fue muy duro y que acabaron algunos vendados ¿tenemos lesionados? Sí. Bueno, Piatti acabó con la cabeza vendada, con una con una brecha. Eh, eh, Pere Milla, el autor de, del primer gol, se Por cierto, ¿Piatti fue su debut o fue antes? No, el Sevilla? fue contra el Sevilla. Ah, vale. contra el Sevilla ¿Y ya qué te pareció el segundo partido de Piati? Bueno, pues accidentado, porque la primera que tuvo fue un salto con. Un tipo que le sacaba 30 centímetros y chocaron de cabeza y, y acabaron los dos en el suelo y vendados, el, el juego parado. Y la verdad es que tuvo pocas opciones, pero se nota que el chico es un chaval de mucho talento, pero que va a la guerra. ¿eh? O sea, ayer ¿Sí? lo vimos chocar, lo vimos... El partido de ayer era poco fútbol, mucho pico y pala. Wow. Sí, sí, era un... El Getafe, los equipos de bordalás son así, son intensísimos, donde las disputas de balón, eh, pues en cada balón te juegas eh, la pierna, o sea, o vas fuerte o, o te puedes hacer daño... Y el partido de ayer, por eso Piatti no estaba la cosa como para hacer muchos malabares, ¿no? Eh, pero se demuestra que el chico está muy implicado y que va a ser un futbolista en estos próximos últimos dos meses, en las diez finales que le quedan a Leche por la permanencia, puede ser un jugador que, que marque diferencias. De hecho, eh, ayer eh, Fran Escrivá solo hizo dos cambios y uno de ellos fue Piatti. Dejó de hacer tres y tenía Josan, tenía Víctor, tenía jugadores importantes y ya se ve claramente que apuesta por Piatti, es un jugador que <ríe> él está encantado con su llegada y yo creo que va a tener mucho protagonismo a partir de ahora. Vale, pero ¿lo tenemos lesionado? No, no, vamos, una pequeña brecha en la cabeza y, y nada más, y como ahora hay dos semanas para recuperarse, perfecto. Eh, ¿Y a quién más? Eh, ¿Quién más salió tocado? Eh, con la, eh, se lesionó la muñeca eh, Peremilla, pero pudo seguir, incluso marcó el, el gol, y uh -huh. bueno, el resto, eh, a ver, eh, golpes, golpes vale. porque todos los partidos tienen golpes, pero este más. Has bueno. dicho que tenemos dos semanas este parón. Eh. Sí, esta semana... A ver, este fin de semana no hay liga, por tanto cuento esta semana y la que viene para preparar el próximo partido que será el domingo 4 de abril, o sea que en realidad el Elche va a tener trece días eh, sin fútbol hasta el domingo 4 de abril. Por eso digo que son dos semanas que a Fran Escribá le van a venir de Maravilla para. Eh, recuperar el, el poco tiempo que, que lleva en el Elche. ¿Y cuáles fueron las declaraciones de Escribá y de Bordalás tras el encuentro? ¿Hubo Bordalás. Calen, eh... Hubo calentura, hubo ¿Ah, calentura. ¿sí? Sí, claro, sí. ellos también. Hubo calentura porque. Eh, desde la prensa de Getafe, como Escribá, pues fue entrenador del Getafe. Uh -huh. pues hubo confianza y le preguntaron. Eh, bueno, pues sobre el partido, qué que, que le había parecido, eh, un poco la, la, la fuerza, el ímpetu, la dureza, y él decía, Escriba con, con toda la razón y el sentido común, que no es el tipo de partido que le gusta jugar al Elche, pero que o se adaptaba a ese fútbol de, de vigor, de ímpetu y, y de ir al límite del reglamento, o no había nada que hacer. ¿no? Eh, incluso se quejaba Fran Escriba que como eh, su equipo había visto el doble de cartulinas amarillas que el Getafe, cuando el Getafe, dicho literalmente por Escribá, es el que más pega, el que más rasca. Esto luego, claro, lo utilizaron los mismos periodistas para preguntarle a Bordalás qué le parecían las declaraciones de Escriba acusándole <risa> a su equipo de, de marrullero. ¿vale? Ojo, esto no es la primera vez que pasa a Bordalás, le pasa semana sí, semana también. Todos los entrenadores se quejan del Getafe y de su ah. eh, eh, intensidad extrema, futbolísticamente hablando. Y bueno, Bordalá lo primero que dijo es, no voy a entrar, esto me resbala, lo dijo tal cual, yo creo que ahí le falta un poquito de, de sensibilidad, pero a partir de ahí entró, entró a saco y dijo que ya estaba harto de que eh, todos los equipos y todos los entrenadores le acusaran, que era una etiqueta que se habían inventado, que casualidad todos se lo han inventado, Y que lo que era increíble es que en el Elche se tirasen pidiendo penaltis y tiempo, cuando esa es la táctica y la estrategia que utiliza Bordalás para su equipo. O sea, bueno, eh, estuvo calentita la, la, la rueda de prensa, estuvo bien, nosotros la, la dimos, pero yo sabía que eso iba a pasar, porque eh, Bordalás eh, es un entrenador eh, pues muy temperamental, que parece que mantiene la compostura, pero en cuanto le metes un misto, un, una cerilla, se, se inflama, ¿no? Y está claro que incluso ya tuvieron un rifi-rafe, eh, Escribá y Bordalás, hace unos años, también por lo mismo, pero sin embargo ayer se saludaron cortésmente al, al, al comienzo del partido. Yo creo que ya después igual ya no se saludarían tan cortésmente Pero bueno, lo vamos a dejar en anécdota porque esto le pasa a Bordalás con casi todos los entrenadores. O sea, recuerdo eh, varias grescas importantes dialécticas que han tenido Bordalás y otros entrenadores de primera división porque el Getafe... Es que esto no es una etiqueta, por mucho que diga Bordalas, esto no lo hemos inventado. Tú miras todas las temporadas y los equipos de Bordalas siempre son los, que más, los líderes en tarjetas, los equipos más tarjeteados. Le pasó con, con el Alcorcón, le pasó con el Alavés, le pasó con el Elche, ¿eh? con el Elche, uh -huh. el Elche era el más tarjeteado. Y aquí, uh -huh. recuerdo que se calentó cuando el playoff contra el Granada, se calentó porque Fabri, el entrenador del Granada, del Granada decía que el equipo de Bordalas iba al límite del reglamento, o sea, es que esto no es nuevo. O sea, es que esta acusación sobre los equipos de Bordalás es muy antigua y aquí lo hemos tenido y lo sabemos. Pero yo no critico esto. O sea, yo, Bordalás, equipo que va, equipo que o asciende o, eso es lo que iba a o le hace jugar eh, competición claro. europea como el Getafe. Otra cosa muy distinta es que te guste su estilo. A mí particularmente no me gusta su estilo, pero he de reconocer que allá donde va, da resultados. Y al final, por eso se le contrata y, oye, chapó por Bordalás. Pero, hombre, decir que le han puesto una etiqueta y que eh, todos le tienen manía, pues, hombre, algo harás tú para que sea así, ¿no? Pero, bueno, dicho esto, lo dejamos en anécdota. Esto es un poco la salsa del, del fútbol. Es cierto que eh, no va por encima del reglamento, porque si va por encima del reglamento, para eso están los árbitros. Para cortar eh, si te has pasado el reglamento. Va al límite y va a tope. Y yo, yo eso lo veo bien. Pues, para jugar contra el Getafe, ya sabes que o utilizas sus mismas armas o no vas a conseguir nada. Supongo que si los periodistas os eh, divertisteis ayer, eh, tanto en el terreno de juego como después, en, el, en, en esas dos ruedas de prensa, los aficionados también en redes sociales también recogieron eh, esa, ese enfrentamiento que hubo entre, entre entrenadores sí. o, el, el o el juego también que se vio. Bueno, los aficionados sorprendidos, ¿no? Por, por estas declaraciones de, de Bordalás que, como ha dicho Paco, llegó a, a decir que fueron los jugadores de leche los que estuvieron simulando y pidiendo faltas y penaltis durante... Ángel pidió cuatro penaltis, el, el jugador del Getafe, para que diga lo contrario, que como dice José Antonio, eran los jugadores de leche, sí, leche sí. los que pedían penalti. Ángel pidió cuatro penaltis por pedir y, y, y uno pico. Es uh -huh. verdad. Y nada, y el aficionado respecto al partido, pues una jornada más orgulloso de su equipo porque el Elche se puso el mono de trabajo. Respecto al penalti, indignación y sobre todo pues eh, muy contentos con, con esa parada de, de Edgar Badía. Uh -huh. Eh, eh, bien, pues ahora ya a preparar al 4 de abril dos semanas de descanso y, y ¿cuál es? has dicho que estamos a dos puntos del pozo. ¿Quiénes están ya descendidos automáticamente? No, nadie, nadie, bueno, nadie. Aquí lo, en pu pu puestos de descenso. En descenso está el Eibar. El Alavés, los dos tienen 23 puntos, dos menos que el Elche, por tanto están a dos puntos de la permanencia que la marca el Elche, con 25 puntos, y el Huesca de Pacheta, que ojo será el próximo desplazamiento después del Betis-Huesca-Elche, ese partido va a ser uh -huh. vital, una final, el Huesca es cierto que es colista, pero solo está a cuatro puntos del Elche, está a un partido y a un empate. Mm, todavía no está muerto ¿Y, Entonces, ¿y el, Elche, el Elche está empatado a, no, con alguien más? ¿o no, es el, el Elche es el décimo marca primer puesto uh -huh. de permanencia y al siguiente por arriba el Valladolid lo tiene a dos puntos Y tiene que eh, jugar contra el Valladolid, tiene que ir a. Eh, o sea, tiene que venir aquí el Valladolid a jugar. Eh, en el mes de abril. O sea, es que va a ser un un mes de abril tremendo, porque juega de manera consecutiva con Huesca, Valladolid, Levante, Osasuna, entonces va a haber ahí tracas y truenos. Mm. Es, va a ser un. un mes de abril calentito. Bueno, y el de mayo también, los dos que quedan. Dos meses solo quedan, qué barbaridad. Sí. Elche, eh, Elche en punta tendréis la tertulia y en a todo gol, ¿a quién tienes hoy? Sí. Hoy tenemos al director del fútbol base del Elche Club de Fútbol, al argentino Jorge Rafo, que fue contratado por bragarnitz ex de, de Boca Junior, del sartak Dones y de la Escuela de Fútbol Club Barcelona allí en Argentina y bueno, es un hombre, yo no creo en las casualidades, pero desde que ha llegado, todos los equipos del fútbol base ilicitano están que se salen. La verdad es que el ilicitano va a jugar por el playoff de ascenso a segunda B, el juvenil en división de honor, la máxima categoría segundo. Están todos los equipos enchufadísimos y bueno, pues eh, parece que le ha cogido rápidamente el hilo y bueno, le preguntaremos por el primer equipo, le preguntaremos por el fútbol base, por si después de promesas de 20 o 30 años eh, va a haber por fin una ciudad deportiva y el Elche va mm, por fin a tener una ciudad deportiva que se me antoja fundamental para un equipo de primera que quiera mantener una estructura grande. Bueno, pues será nuestro invitado esta noche. Ajá. Pues muchísimas gracias Paco ti, y José Antonio gracias, por, por este lunes de tertulia y por traernos ese punto, ese punto decisivo para el Elche Club de Fútbol, para mantenerse todavía a estas alturas en zona de permanencia en Primera División. Muchas gracias a, vos, a ti. Y nosotros continuamos aquí y lo hacemos con la ronda de noticias. Ya saben que después de la tertulia deportiva viene un repaso a la actualidad, a las noticias, a nuestras previsiones informativas y el tiempo. Pero eso se da en unos segundos. 101.4 Telehealth Radio Marca. En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. El sub más vendido y fabricado en España, ahora por 145 euros al mes, solo en marzo y en unidades limitadas. Tu nuevo Peugeot 2008 te ha estado esperando y ahora es el momento. Pide tu cita en nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia.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 No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroque y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroque y la Llave. En Elche. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y llave.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso Faltan cuatro minutos para llegar a las diez y media de la mañana y nosotros seguimos con esa ronda de noticias hemos comenzado con la crónica deportiva con la tertulia de Paco Gómez y José Antonio para analizar ese empate del Elche contra el Getafe que lo mantiene ...en puestos de permanencia en la primera división... ...a dos puntos de los eh, tres equipos que están... ...en estos momentos en zona de descenso... ...y ahora en el repaso de la actualidad... ...pues les contamos que el alcalde... ...ha anunciado que esta misma semana... ...se va a retomar esa vacunación... Eh, ...a la comunidad educativa... ...que se suspendió el pasado... El pasado... ...la pasada semana... ...debido a que todavía había que analizar si eh, los efectos adversos o los, o los casos de trombos... ...que se habían producido en la Comunidad Valenciana y en el país... Eh, ...tenían algo que ver con el suministro de la vacuna AstraZeneca... ...una vez obtenido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento... Pues la vacunación con AstraZeneca va a continuar después de haber estado parada en España y en la Comunidad Valenciana se retoma a partir de este miércoles. Lo que no sabemos es el día y la hora para que eh, vuelva a producirse aquí en el De momento son más de 7.000 profesores y no docentes los que están incluidos en esa vacunación que se iba a celebrar a modo de ensayo general a la vacunación masiva.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 Además, hoy lunes 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua Dulce y se celebra con una buena noticia y es que ya ha comenzado a venir agua del trasvase Tajo Segura después de estar este trasvase cerrado durante seis meses por las obras de reparación que se han llevado a cabo en uno de sus principales embalses, el de la Bujeda. Una vez reparado ese embalse, ha comenzado ya a los envíos de agua a la cuenca del Segura. Y comienza con esa buena noticia, pero también con la amenaza de los regantes de oponerse a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de modificar las reglas de explotación de ese trasvase para realizar un recorte de 38 hectómetros a 27, siempre y cuando esté decretado el nivel 2 en los embalses de cabecera del Tajo. Esa fue, esta es una de las noticias que hemos abordado en una de las entrevistas eh, que hemos realizado en el programa La Glorieta y en este sentido, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua Dulce, en las previsiones informativas, hoy tenemos al alcalde y al concejal de gestión del ciclo del agua visitando... ...las obras del colector de aguas pluviales de la carretera de Santa Pola... ...y los tenemos en estos momentos a las diez y media... ...por eso nuestros compañeros de los servicios informativos... ...nos encuentran hoy en los estudios de Teleelch Radio Marca... ...y terminamos este repaso de la actualidad con un suceso... Eh, ...les contamos que hoy de madrugada sobre las dos y media... ...los bomberos del Parque Comarca de Elche han tenido que sofocar... Un incendio originado en el patio de luces de un edificio situado en la calle Isaac Peral, en el número 8. No ha habido que lamentar ningún herido, pero los bomberos tuvieron que desalojar todas las viviendas debido a la magnitud del incendio. Los enseres acumulados en el patio de luces y la explosión de una botella de butano pues ardieron por completo, lo que afectó a las dos primeras plantas y el fuego se extinguió. Por, eh, pues, ...se extendió por, toda, por todo el edificio... ...y el fuego quedó controlado y extinguido... ...a primera hora de esta mañana... ...sobre las seis y media... ...que los bomberos de, regresaron... ...al Parque Comarcal de Elche ...pues después de este suceso... ...nosotros ahora damos paso... ...la ronda de noticias la terminamos... ...con Vicente Bornado... ...con la información meteorológica... ...sepamos... ¿Cómo comienza esta semana en cuanto al tiempo se refiere? El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día. Ayer domingo ya se recuperaron las temperaturas diurnas, valores en torno a los 18-19 grados en buena parte del territorio. Y es que comenzamos la primera semana de la primavera marcada por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada algún intervalo puntual de nubosidad, ausencia de viento, noche fría, aquí en la ciudad una mínima que ha rondado en la estación meteorológica de Telaix los 10 grados, mientras que en pedanías del sur Sur del Camp de Elx, como Matola hemos alcanzado los 3 grados, 4 grados en Derramador, 5 en Valverde, 9 en Torrellano, 7 en El Alte, 6 en La Marina y 9 en Santa Pola. Para hoy se espera una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio en cielos despejados. Por la tarde veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer. Máximas que en la ciudad van a rondar los 18 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural de Londo rozaremos los 19 grados. Mañana martes más de lo mismo. Predominio en cielos despejados el viento flojo de suroeste hará que sigan subiendo las temperaturas máximas que van a rondar los 20 grados mínimas que durante esta próxima madrugada alcanzarán los 10 grados y es que van a continuar las noches frías el miércoles más de lo mismo ambiente soleado con el viento de componente marítima las temperaturas no pasarán de los 18 grados y a partir del jueves veremos algo de nubosidad nubosidad de tipo alto viento flojo de componente sur, temperaturas que suben de nuevo hasta los 20 grados, el viernes ya tendremos un mayor aporte de nubosidad y con el viento flojo de levante las temperaturas no van a pasar de los 19 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Este mes, con tu C4, llévate una tablet de regalo. Da igual si lo quieres diésel, gasolina o eléctrico. Estrena el tuyo desde 195 euros al mes y te regalamos una tablet. Ven a probarlo a nuestras instalaciones Citroën Grupo Marcos en la provincia de Alicante. Consulta condiciones en citroengrupomarcos.com Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 34 minutos de la mañana y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Les contamos que Elche, nuestra ciudad, ha vuelto a sentirse ninguneada por el Gobierno central al conocer que el calzado y sus componentes, el principal motor económico del municipio, se ha quedado fuera de ese reparto de las ayudas europeas, más de 11.000 millones de euros que vendrán a España para garantizar la solvencia de nuestras empresas. La oposición lo ha criticado duramente y el alcalde exigió a la ministra de Industria que rectifique. ¿Y qué dicen los responsables del calzado y sus componentes? Pues pronto lo vamos a saber, porque tenemos con nosotros hoy al director de AEC, de la patronal de los componentes, Álvaro Sánchez. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. ¿Se sienten ninguneados? Sí, totalmente. La verdad que más que ninguneados lo que nos sentimos es eh, plenamente abandonados. Eh, ...dado que el Gobierno eh, nos había propuesto o nos, habría, nos había vendido en cierta medida... Eh, ...unas ayudas que iban a llegar eh, no solamente a nuestro sector sino a todos los sectores... ...a través de, de los fondos europeos, eh, dotados de 11.000 millones... ...de los cuales pues, 7.000 millones eh, entendíamos que, que adelantaría el Gobierno... ...con el objeto de, de destinar ayudas directas a las empresas... De esto se lleva hablando desde hace muchos meses. Como bien sabemos, reclamado y, y por todos los sectores productivos eh, más importantes a nivel nacional, eh, llámese el textil, el automóvil, eh, el transporte, el turismo, y sin embargo, en nuestro caso también lo habíamos demandado, y, y sin embargo ahora nos encontramos con que eh, hay sectores que son muy necesarios para la economía, como es el comercio. Eh, y como es en cierta medida el turismo, ¿de acuerdo? Pero, eh, y la hostelería, como, como todos sabemos, pues se han visto muy, muy afectados, pero el resto, todo lo que es la industria, pues se ha quedado completamente fuera. Y en nuestro caso el sector del calzado y el de los componentes pues no ha podido acceder a, prácticamente a ninguna ayuda. Porque, eh, ¿de qué estamos hablando? Comercio, turismo y hostelerías? Vale, se han visto muy afectados, han tenido cierres, pero ustedes, eh, ¿de qué forma... Eh, ¿En qué se traduce esta pandemia con ustedes? Porque las exportaciones han bajado y el consumo en el mercado nacional también. Bueno, eh, en definitiva, eh, la pandemia nos pone en una situación de debilidad absoluta a toda la cadena de valor en nuestro sector industrial y comercial, entendiendo que cuando esta situación pase, que todavía no sabemos cuándo será, independientemente de que hablen pues, de, de, del, del plan de vacunación, eh, la, la realidad es que las empresas no se van a encontrar en las mismas circunstancias como se encontraban anteriormente. Hay que hablar, por ejemplo, de un dato muy, muy destacado y es que, que la economía, eh, el gobierno está hablando de, de un crecimiento de la economía, eh, se prevé, del 5% del PIB a partir del año 2022. Y, y lo que hay que entender es que ese crecimiento eh, no va a ser eh, por encima del crecimiento que llevábamos arrastrando o llevábamos eh, incrementando desde el año 2020 en fechas previas a la pandemia. no Es que el PIB ha bajado un 11% y sobre ese 5% en el que crecemos ahora seguiremos en un menos 6%. Ese es el dato que hay que destacar. Al margen de la situación del empleo que decrece, que ya sabemos que, que en el mes de febrero se llegó a 4 millones de parados, a lo que hay que sumarle los 900.000 eh, trabajadores que están en ERTE, más luego los 300.000 autónomos que han dejado de, de realizar una actividad, más um, 600.000 personas que se, que se calculan eh, que están en formación o, o um, prácticamente pues, eh, en, en, un, en un estado eh, de parálisis en el que no se sabe hacia dónde vamos. En total estamos hablando, fíjese, de seis millones de, de personas que están en paro prácticamente, que esos son datos reales, sin contar, sin contar el dato eh, del que nadie habla, que es de la economía sumergida que se prevé o se valora según habla los estudios financieros eh, de un millón de, de personas. En total estaríamos hablando de siete millones de personas. Ese es el dato que a mí me gusta reflejar en cuanto a la situación que tenemos ahora y, y, y, lo, que se va a, y lo que se avecina. Por lo tanto, si queremos hablar de nuestra industria, ya veremos a ver en qué condiciones nos encontramos y encima no hay ayudas directas. Eh, ¿Hay datos de la industria del calzado y de sus componentes? Bueno, el dato más significativo es que, que nuestro volumen de negocio ha caído un 35% y que, que las exportaciones pues, eh, no, no, no salen a flote. En este año que llevamos 2021, en este primer trimestre, no hay actividad en cuanto a las ferias internacionales, se han cancelado todas y ya veremos después del verano si podemos poner en marcha alguna feria. Indudablemente tendremos que, que vivir con o sin pandemia. Es decir, ya tendremos que hacernos a la idea de que las ferias se van a tener que celebrar sí o sí, eh, porque si no, esto no hay, quien, no hay quien lo sostenga. Bien, pues el Partido Popular puso el grito en el cielo, el alcalde se dirigió a la ministra de Industria. ¿Y qué hicieron ustedes cuando supieron que no estaban en ese reparto de las ayudas europeas? Bueno, nosotros desde AEC eh, lo que hemos hecho ha sido instar al Gobierno Central a que revise... La relación del anexo, la relación de, de eh, CENAES, que han incluido en el Real Decreto Ley eh, 5 barra 2021, en el que, como es lógico, no se encuentra ninguno de los 18 CENAES, Que, que conforman el sector de los componentes para el calzado, entre los cuales se encuentra el 1520 que es el del calzado, de acuerdo, pero que también es un cnae eh, importante dentro del sector de los componentes para el calzado, al igual que los cnaes del textil, que también corresponden al sector de los componentes para el calzado, los de la química, los del metal, los del de, eh, comercio. Eh, eh, de, de, de curtidos y artículos para el calzado. Exclusivamente hay cuatro cnaes que sí que se han incluido, que hacen relación a las artes gráficas y al comercio de curtidos, pero que representan ni el 20% de lo que conlleva o de lo que computa todo el sector de los componentes para el calzado dentro del, de los CENAES que sí que se han incorporado. Ante eso, pues bueno, nosotros lo que hicimos fue enviar una, un comunicado al, al Ministerio de Industria, concretamente a la Secretaría General del Ministerio, el cual pues sí que nos ha contestado indicándonos que se pondrán en contacto con nosotros a la mayor brevedad posible. Bueno, pues Eso ocurrió la semana pasada y todavía estamos esperando solo hubo esa respuesta? O sea, que a fecha de hoy siguen estando la industria del calzado y sus componentes fuera del reparto. Sí, sí, totalmente. Es decir, no tenemos ni siquiera una, una respuesta por parte del Ministerio en cuanto a eh, posibles líneas de ayuda que vayan a dotar a posteriori o planes de actuación que vayan a querer poner ...o fondos que vayan a querer destinar directos al sector. Prueba de ello es que también lo que hemos hecho ha sido ponernos directamente en contacto con las patronales autonómicas y nacional, eh, concretamente con la CEF y la COE, para instarles a que hablen directamente con el Ministerio de Industria y reclamar aquellas ayudas que son necesarias eh, para nuestros sectores. Entonces, estamos esperando pues, a que realmente eh, tomen alguna medida o actúen en consecuencia. La realidad es que bueno, pues nos sentimos muy desamparados y, y, muy, y, y la frustración es, es pues, pues, tremenda. Eh, ¿se, lo podrían, ¿Se lo imaginaban que iban a dejar este sector de la industria de los componentes al margen? Bueno, eh, sabemos que hay sectores prioritarios, ¿no? como que, que, que la pandemia les ha impactado de una manera bárbara como es el comercio y el turismo, fundamentalmente, y la hostelería. Entendemos que hay, siempre hay que hacer prioridades, pero mmm, somos conscientes también y todos tenemos que ser conscientes del potencial tractor que tiene la industria. Concretamente estamos hablando de más del 21% del PIB de nuestro país el que genera la industria y concretamente el sector de la moda el 4% en el que nos encontramos nosotros. Eh, yo creo que nos valdría hablar de estos datos, dar esta, esta, esta información y ser conscientes de la importancia que conlleva Nuestro sector, no solamente a nivel estratégico, sino a nivel de sector tractor y generador de empleo uh -huh. eh, y de riqueza de, en nuestro país, ya que además uh -huh. es un sector eh, de, de que potencia muchísimo la marca país a nivel internacional y que, por lo tanto, pues debería ser considerado eh, a todos los niveles por, por el Ministerio de, de Industria, fundamentalmente, Y, y en cuanto a este real decreto por el Ministerio de Hacienda, bueno, pues eh, sorprendentemente parece ser que no, que no importamos o no importamos lo que, debería, lo que debería ser. Así nos ha ido el país. Eh, eh, Álvaro, ¿qué ayudas son las que pierden ustedes? Porque estas ayudas estamos hablando a la solvencia de las empresas, pero ¿de qué ayudas estamos hablando? Bueno, ahora mismo ayudas, ayudas hay cero. Por lo tanto, todo lo que se multiplica por cero es cero. Entonces, ahora mismo no perdemos nada. Lo que, no es, lo que, lo que ocurre es que no ganamos nada. Por lo tanto, eh, no vamos a hablar ni de línea psico, que las empresas no, no quieren línea psico, no, nunca han querido línea psico, porque lo único que les ha hecho ha sido endeudarse más. Y, y esas cantidades las van a tener que pagar tarde o temprano. Además, independientemente de que se hable ahora de quitas, eh, eh, no, no nos parece justo, en cierta medida, que haya empresas que se vayan a beneficiar de esas quitas y que otras empresas que han tenido que aguantar el tirón, no solicitando los, las líneas ICO, pues ahora no se puedan beneficiar de ningún tipo de ayuda, eh, independientemente de que yo no soy quien para decir lo que el Gobierno vaya a hacer o tenga que hacer. Independientemente de eso, entendemos que el Gobierno debería de actuar en consecuencia, igual que han actuado, por ejemplo, los gobiernos de Italia, Francia y Alemania, que en su momento dieron cheques a las empresas de 10, 12 y 15 millones de, de, de euros, de, perdón, de 10.000, de 12.000 mil, mil y 15.000 mil millones de euros para que la industria eh, eh, se pusiese en situación eh, y, y se modernizase. Y España no lo ha hecho. España no ha hecho eh, eh, a ese nivel los deberes y estamos esperando a ver si, si toman alguna medida. Porque los ERTES, se entendía que los ERTES podían ser pues, para un mes para dos meses, pero no los ERTEs que duren tanto tiempo, porque probablemente los ERTEs se puedan llegar a convertir incluso en ERTEs, y eso será terrible si eso ocurre. Estamos hablando de 900.000 trabajadores que están ahora mismo en nuestro país en ERTE. Ya, Entonces, eh, esas ayudas que dicen que van a venir eh, para la solvencia de las empresas, eh, en España, cómo se, va, ¿cómo se van a traducir? ¿Son ayudas directas, eh, dinero para no, modernizar? No, o, no, no, yo todavía no lo tengo claro, sinceramente. Después de ver eh, los mecanismos que han puesto en marcha, no lo tengo claro. Independientemente de que sí, esas ayudas eh, de estos 7 millones de euros que van a destinar a estos sectores, eh, pues van a ser ayudas para cubrir deuda para cubrir gastos fijos, para pagar fundamentalmente a proveedores y acreedores, por lo tanto, a las que nosotros no optamos. Por lo tanto, pues bueno, eh, bienvenido sea para esas empresas que se, vayan a, que se vayan a poder beneficiar. Ahora, esas ayudas hablan del mes de verano, van a llegar a partir del mes de verano. Es decir, ¿cuántas empresas van a quedar a partir del mes de verano? Es que no lo sabemos tampoco. Es decir, toda la hostelería o todo el turismo, ...que no llegue al verano, pues no va a poder optar a esas ayudas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, deberían de ser ayudas que hubiesen llegado eh, con una inmediatez eh, absoluta... Eh, eh, eh, ...prácticamente al día siguiente o a la semana siguiente de haberse publicado... Y, ...y no que tengamos que estar esperando hasta el mes de verano para que hablemos julio, agosto o septiembre, quién sabe... ...para que realmente las empresas... ...que se puedan beneficiar reciban esas ayudas... Por, por me, parece, que, ...me parece lamentable. Por lo que está diciendo... ...¿hay transparencia eh, en, en la cantidad... ...en cómo se va a distribuir esas ayudas... ...y de qué forma? No, no sinceramente es que no lo sé... ...no lo sé... Okay. ...nosotros ahora mismo estamos a la expectativa... ...de ver si el gobierno... Eh, ...pues resuelve eh, favorablemente... ...el, el dar... El dar pues, eh, ...alguna solución a nuestra petición... ...y subsanar el error cometido... ...pero en cuanto a transparencia... ...sobre las ayudas que vayan a llegar... Pues ...entiendo que tendrá que haberla... ...porque al final no dejan de ser... ...fondos eh, eh, europeos... Eh, que llegan a España, que el Gobierno tiene que adelantar y que, por lo tanto, tiene que haber una transparencia absoluta en mm -hmm. cuanto al destino de esas ayudas. Ahora, las empresas lo tendrán que solicitar, se lo tendrán que conceder y, a partir de ahí, pues tendrán que justificarlo ¿eh? el que claro. hayan eh, aplicado esas ayudas mm -hmm. correctamente. Bien, eh, la reivindicación en estos momentos ya está sobre la mesa de la ministra, supongo, eh, ustedes lo han exigido, pero... Eh, ¿Hay unidad en las patronales? AEC y Abecal van de la mano, porque si han pedido ayuda también a las confederaciones empresariales, a la COE y a la de Valencia, supongo que, que, que están ustedes buscando esa unidad empresarial, ese apoyo. Sí, indudablemente. Independientemente de que ABECAL haya hecho, como es lógico, desde FICE, pues su, su reivindicación y nosotros ya hayamos hecho la nuestra, eh, independientemente, eh, no, no, no tiene nada que ver el que no haya una unidad. Eh, como es lógico, todos los sectores estamos un poco pues, eh, alarmados ¿no? y nuestra reacción más inmediata ha sido, pues, eh, en, en, dos, en, en una palabra, el pataleo, ¿no? el pataleo y la reivindicación ante, ante la noticia. Eh, como es lógico, pues, bueno, pues, veremos a ver qué ocurre eh, en un periodo de una o dos semanas ...y si el Gobierno realmente actúa en consecuencia. Entendemos que, bueno, la pretensión del Gobierno no es abandonar la industria... ...ni es abandonar la economía de un país como es España... Eh, ...pero yo creo que, que, les, eh, que, que no han sabido medir ni los tiempos... ...ni la importancia del impacto que está generando... Eh, ...y el daño que está generando esta pandemia a los sectores productivos... ...y sobre todo a la industria. Eh, yo pienso que el gobierno tiene que ser consciente de que de esta situación eh, no salimos, eh, los empresarios no van a salir alegremente y que en cuanto pase la pandemia, cuando pase, vamos a estar en las mismas condiciones de competitividad en las que nos encontrábamos antes. No, aquí se está hablando de, mucho de digitalización y de innovación de los sectores productivos y, y nuestros sectores. Eh, no, ...no tienen esa capacidad. Es decir, España para poder digitalizar o para poder innovar a los niveles de otros países... ...debería estar invirtiendo ni más ni más ni muchísimo dinero. El Ministerio eh, de Innovación pedía el 2% del PIB, cuando realmente en un país como España se tendría que destinar más del 5% o incluso el 10%... Eh, ...al Ministerio de Innovación para realmente ser un, un país potente a nivel internacional... Entonces yo creo que no estamos al nivel de otros países, no, no, no, no se están centrando no están alineados con la realidad por lo tanto nuestra reivindicación es absoluta pues, a todos los niveles además Pues hay que hacerles ver cuál es la realidad y nosotros lo hacemos día a día. Álvaro Sánchez con esa caída del 35% del volumen de negocio con o sin ayudas eh, ¿qué, ¿qué sector eh, nos queda cuando pase esto de la pandemia? Bueno, es eh... Yo, yo no lo sé, sinceramente, porque ahora mismo no podemos cuantificarlo. Eh, dependemos muy mucho de la reacción que tengan los mercados exteriores, en primer lugar, y luego de la capacidad de generación de consumo que pueda haber en España. Es decir, si las empresas no tienen capacidad para contratar y no tienen capacidad para generar beneficios, no van a poder contratar a, a personal y al final mmm, nuestra economía se tiene que mover porque realmente el, el, el dinero fluya y la economía fluya. haya una actividad continua con el objeto de que podamos consumir y, y podamos reactivar esta, esta, esta economía, eh, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, estamos en manos de, de los mercados internacionales, fundamentalmente, en primer lugar, y en segundo lugar de, de, de resolver el problema a nivel nacional económico que, que se nos avecina, que va a ser muy grande. Hay que recordar que, que estamos, tenemos una deuda del 117% ¿eh? y esa deuda hay que, hay que pagarla. Entonces vamos a ver de eh, eso cómo se resuelve también, que de eso nos está hablando. ¿Mm? Pues esperemos que se resuelva bien. Eh, Álvaro Sánchez, eh, director de AEC de la Asociación Española de Componentes para el Calzado, gracias. Gracias a vosotros, como siempre, ha sido un placer. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 47 09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 Mi coche, mis normas. Ahora tienes un Fiat tipo 5 puertas 120 caballos con un descuento de 9.500 euros por solo 14.200 euros y un Fiat Panda Sport híbrido con descuento de 5.390 euros por solo 11.500. Ven a por el tuyo a SK Automóviles, tu concesionario Fiat en Elche. Sor José Falcorta 37.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 ¿Y si en vez de hacerlo de siempre cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol.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 Pues quedan cuatro minutos para llegar a las once en punto de la mañana. Nosotros nos vamos, lo hacemos como hemos empezado, con música. La música con la que empezábamos era la de la cantautora ilicitana Ana María Drac por el Día Mundial de la Poesía, que se celebró ayer domingo. Hoy es el Día Mundial también del Agua Dulce, por lo que nos vamos con un consejo. ...aprovechen al máximo el agua dulce... ...no la malgasten... ...tengan un ahorro del agua razonable... ...lleven a cabo ese ahorro... ...porque es un bien muy escaso... ...con ese consejo ponemos el punto final... ...y también con la música... ...una novedad musical... ...porque acaba de publicarse un álbum... ...en homenaje al gran Frank Sinatra... ...la voz de Estados Unidos... ...donde la pareja formada... ...por Willie Nelson y Diana Kroll... ...nos cantan I Won't Dance... ...un estándar, un auténtico estándar del jazz... ...del pasado siglo... ...pues con esta canción ponemos el punto final... ...les deseamos que pasen un buen lunes... ...mañana martes volvemos aquí... ...en el programa La Glorieta... ...y ya les anunciamos que a las diez y media... ...tendremos mañana la entrevista... ...con el alcalde de la ciudad... ...Carlos González... ...donde analizaremos las noticias, pero sobre todo también esa vacunación que se retoma a la comunidad educativa y que a modo de ensayo va a servir como de ensayo a esa vacunación masiva que comenzará o que está prevista para el mes de abril siempre y cuando lleguen las suficientes dosis de las vacunas Nosotros eh, nos vamos ya lo decimos con la música y con el jazz Hasta mañana I won't dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, madam, with you My heart won't let my feet do things That they should do You know what, you're lovely You know what, you are so lovely And oh, what you do to me I'm like that ocean wave that's bumped on the shore I feel so absolutely stumped on the floor When you dance you're charming and you're gentle Especially when you do the continental But this feeling isn't purely Up. For heaven rest us I am not asbestos And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, I won't dance Mercy, beaucoup I know, I know that music leads away way to romance. romance So if I hold you in mind. my Yeah. Sure.